The 1998 show, the ballet on the burning stage The documentary scene, upon the fractured screen The trickle phones crawl, upon the crump of page There's a policeman with an honest soul at a seen whose head is on the pole He grunts as he fills his pride ball With a feeling of a knees. He briskly first the torn remade dropping a print on a crimson and And he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 Grand opera, stick with thickly soap, cliffhangers with no hope, the water gallery, the planet by the play there's a murderer at the matinee there are dead men in the aisles the patrons and the actors still are if the show is through Silent looks and with the cue with the frozen mask master smiles at last in 1998 show the tod song no one ever sings the curfew cross line the comedy divine the bulging eyes of puppets strangled by their screams ¿Por no salen a los micros? Porque tengo que subiros más. Paso nuevo, ¿eh? Hombre, nuevo lo que se dice, nuevo, igual no soy en Radio Cuca, pero casi, casi, porque y es la primera vez en cinco añinos, ¿eh? cinco añinos de nada que resulta que, ¿eh? que feo este programa por la tarde de fecho, tuve a punto de decir buenas noches de nuevo, pero iba a ser una mentira muy gorda. ¿Eh? porque no hay de noche y de tarde así na que, bueno, pues bienvenidos a este nuevo horario danedonia ¿eh? Anedonia por las tardes ¿eh? hombre ya tenía yo ganas, ¿para qué voy a engañar? pues ya tenía yo muchas ganas de tornar para pa Radio Cuca porque, pff, no sé los que tenéis de seguir este programa ¿eh? lo mismo eh, vos presenciáis vos cuenta de que Pues habrá por lo menos un mes que no se falle, ¿eh? Sí, sí, por lo menos un mes. Y que, a ver, ahora madrugo, ¿qué queréis que vos digáis? No penséis que tengo trabajo. Bueno, sí, tengo un mini-job. Tengo un mini-job, que luego voy a la vos de él, voy a falar vos de él. Porque de verdad que está, bueno, bueno, en fin. me lleva a Dios cuando algunas cosas de del mini-job. El mini-job en sí está muy bien. una... Tarea muy prestosa, pero todo lo que el Macarra del Instituto acá el Estado ¿eh? la, la otra manera de llamarlo, que ya quedó ya quedó institucionalizada en el momento aquel aquella noche que hicimos un programa el, el compañero Trovador y yo ¿eh? en la en el que cuenta de estar yo solo estaba también el mi amigo el Trovador ¿eh? y empezamos a Bueno, hicimos esa metáfora, ese sí, símil, que quedó bastante bien, entre el Estado en el sentido estábamos hablando de que el Estado ¿eh? siempre quiere llevar un cacho. Tú no puedes hacer las cosas porque tan prohibíes si no, si no tienes una licencia, si no pagas unos impuestos. Ahí diréis vosotros, pero ¿qué cosas? ¿De qué está hablando este? En aquel programa, aquella noche, falábamos de que yo me enterara, de casualidad, de que, a ver, a mí cuando se me morre una pita, a gallinero, eh, yo cogí la pita sin más y entierro en baso un montón de cucho. ¿Mm? Yo nunca me planteé hacerlo de otra manera, ¿eh? Y resulta que me dijeron en aquel momento, me cago con pues verás como te pillen. digo, ¿qué pasa? Coño que un animal no se puede enterrar así, la no, sin más, hay que llevarle un vertedero autorizado y hay que pagar un estasis y hay que la de mi madre. vamos, que el Estado se les arregla para pa cobrar perros por todo, ¿eh? para cobrar perros por todo, que bueno básicamente, oye, necesiten perros porque tienen que destinarles a los bancos, ¿eh? por pues, cierto, no puedo evitar, dicen un par de porque todavía no todavía no entame la, cabeza acabé la presentación y ya estoy con otras cosas. Pero bueno, que tienen tienen gracia que esos perros que, ¿eh? que nos quieren chupar cuando se nos morra una pita. ¿Quién dice cuando se muerde una pita? ¿Dice cuando en papel la pared o cuando, yo qué sé, cuando compres un litro de gasolina, a los que ellos gusta eh, manejar quemaduras de dinosaurio muerto? ¿eh? Bueno, pues que decíamos que todo eso ¿eh? y era semillante al, al macarra del instituto, que, que en el recreo, cuando tantos comiendo el bocadillo y tal, pues va a amenazarlos y a pegarlos para que hagan un cacho. O, ...o para a los perros a los niños... ...bueno, esas cosas... ¿eh? ...y asemejámoslo y la verdad que quedó ya el macarro en el instituto... ...para todas las situaciones este en las que el Estado... ...digamos que eh, dificulta hacer las cosas... ...o, o quer perros o tal... ...pues quedó el macarro instituto... ...el macarro en instituto tiene mucho que ver con, con el Estado este... ...y de tal que me, que me lleva a Dios... ¿eh? ...que en relación con el, con el mini joven en cuestión. Pero bueno, en antes de eso, yo quería presentar el programa. Y parece que no, que no soy quien a presentar el programa. Debe ser por eso de que... Bueno, iba a decir, debe ser porque la, la luz del día no ni sienta bien al anedónico miserable. Pero, bueno, que con un yeso porque la verdad que, por fortuna, ¿eh? por fortuna... ...el estudio de Radio Cuca... ...de Radio Cucaracha, ...la radio Libre libro de Vieux, ...donde se emite... ...este programa en Edonia... ...a través del 107.3 de la frecuencia modulada... ...y a través también de... ...www.radiocuca.org... ...la nuestra dirección en Internet... ...y a través de Internet siéntese también... ...sí claro que sí... ...en el mundo entero... pero 107.3 ya os digo... ...no voy a exagerar ni decir... ...no, nada más UBIU porque es mentira... ¿Eh? hay partes de que no se siente y también hay partes de fuera de viejo que se siente ¿Mm? pero bueno en, si tenéis conexión a, a internet en principio sientes en dos partes de ese mes en cuando pues cortas la emisión que sé yo que es el servidor o la de mi madre y no tenemos emisión pero bueno de normal sí joder ¿no? y luego además yo lo que hago una vez que grabe este programa que ya está que ya está en ello y decharlo en internet para la libre disposición de la de la gente en un sitio que se llama archivo.org una página que se llama archivo.org y que se dedica a recopilar materiales variados de todo tipo de toda tribu y y de todo el mundo siempre que tengan bajo una licencia libre de libre uso en concreto este programa va siempre Vas una licencia Creative Commons. Que dices tú, bueno, joder, ¿y si, y si total dices tú que puedo utilizarlo cualquiera y que tú no tienes nada sobre él, ¿para qué coño y pones una licencia? Y era mejor que no impusieras ninguna licencia. No, pero una cosa, ¿eh? No quita la otra. Vamos a explicarnos. Yo la licencia que pongo, ¿y que? ¿Diz ¿qué dice exactamente? Que puso lo que ni pete, ¿eh? Si tú quieres descargarlo y ponerlo en las fiestas del pueblo, pues puedes. ¿eh? Yo no voy a quitarte ni, ni voy a denunciarte ni voy a pedirte perres. ¿eh? Esto no tiene nada que ver con las gay, por ejemplo. Pero, ahora sí, si tú lo pones en las fiestas del pueblo, ¿eh? y lo pones, de yo qué sé, dentro del prado, en el prado de la fiesta, pero pones, ¿eh? te pones a la, a la puerta del pueblo y dices, eh, quien quiera pasar a, a sentir anedonia, eh, Quien quiera pasar dentro del plazo para doña tiene que darme a mí, qué sé yo, 50 céntimos. ¿Mm? Bueno, pues eso no, no lo dejo yo. La licencia dice que eso no puede hacerse. Tú no puedes sacar perres ¿eh? de, de, del programa este. Por lo demás pues hacer lo que te dé la gana, ¿viste? A mí... Pff. Ay, qué bien estoy sintiéndome... ¿Cómo me presta a mí esto de dar aquí la parvayugula? De verdad, no nos no quiero exagerar. ¿eh? Este mes eh, pasó lo mal. Pasó lo mal mmm, en el sentido de que, bueno, yo a lo mejor no sabía que era esto lo que me faltaba. viendo eh, a veces Bostisi, que esto de hacer un programa en Radio Cuca y era terapéutico, pero yo no sabía lo terapéutico que podía llegar a ser más que nada cuando te falta. ¿eh? Cuando te falta, darte cuenta de, de lo bien que te sienta. Yo tuve no, que sé yo un rapaz eh, alegre folixero no menor eh, para nada para nada, pero pero esta este mes tuve especialmente murnio, sí para mí que sí, y pescacancime de que lo que me faltaba ya era y era esto y era anedonia ¿Mm? curioso no anedonia negación de placer, pero por embargo eh tengo falta de ello, tengo falta de ello, es una cosa una cosa muy curiosa. tengo Siento la necesidad de hablar. De yo, yo, yo a eh soy un rapaz muy callado. Bueno, yo, ¿eh? yo no, porque yo soy el anatómico miserable. Digamos que esta otra personalidad que comparte cuerpo conmigo, ¿eh? y, y más bien tirando a callado, a, a tímido, tal. Y, y, y no dice gran cosa, ¿eh? no fala mucho. De hecho cuando muchas veces empieza a hablar, ¿eh? muchas veces empieza a hablar, Pero entonces ¿en es pescancia ¿eh? De que nadie no lo escucha. ¿Mm? Sí, sí, sí. Yo no sé si exactamente porque no se oye lo que dice o porque oyen, pero no lo no escuchen. Es una cosa curiosa. Otro optaría lo mejor por hablar por más alto. Es ¿Mm? una manera de hacer las cosas, ¿eh? Oye, que falas vecino y no te sienten, coño, pues fala más alto, ¿eh? Lo que pasa es que el rapaceste, por lo que opta allí, por el silencio. Mm. Cuando lleva cuatro o cinco palabras y se pescanse de que nadie está escuchándolo, que nadie presta atención a las cosas que él fala, pues opta por callarse. ¿eh? Sí, hay, hay muchos años que aprendió. ¿eh? Cuando empezó a hablar eh, voz baja y, y despacio, eh, de repente un día dijo dicho una cosa, bueno... Va, vamos a contar la historia entera vamos a contar la historia entera porque la verdad que tiene relación con esta radio yo creo que la mitad de las cosas de la mi vida tienen relación con esta radio hombre llevo medio vida más de media vida relacionado con la radio o sea que ya es normal que la mitad de las mitad cosas que me pasen tengan tengan alguna relación con la con la radio bueno pues ya sabéis porque ya sabéis lo porque os lo conté ¿eh? si te has de sentir este programa sabéislo si no te has de sentir este programa no lo sabéis y Qué feo, ¿cuánto la otra vez? cago la la marcha, que se te va a contar otra vez, de maquiles mil, y no una cabe no cabeza de contarla. Vamos a dejarlo, aunque una vez yo tuve muy malo, casi muerro, ¿eh? Esa vez tuve muy malo, casi muerro tal, pero bueno, no morrí, ¿sí? ha algunos que dirán, que putada, ya puede haber muerto para no tener, no darnos la baragora ahora. Ah, pues lo siento mucho, pero no morrí. No morrí, y bueno, pues tiempo después de todo aquello, ¿eh? andando yo con un con un bastonuco porque costaba meterme en pie, pues indasina, eh, indasina tal, eh, diome por salir en, en San Mateo, eh, Las fiestas de San Mateo, que es la única el único momento del año en el que en el que yo salgo de noche, la verdad, home, ...en no otras épocas por salir un día puntual. no, yo mentira, no salgo ningún día puntual de noche, porque estoy estoy haciendo memoria y tengo salido de algún día, pero de día ¿eh? salido a... bueno, vale, salgo de día todos los días joder, hay que explicaroslo todo salir a, a qué sé yo, de Folisha, de Shareu, ¿eh? ¿eh? pero de día para volver a casina, como mucho, a las once o las doce de la noche, ya tirando bueno, no creo que me vean las doce de la noche, bueno, no siendo San Mateo, San Mateo, préstame Bueno, a ver, perdón, un inciso. Alterno la primera persona con la con la tercera. ¿Eso os cuenta, eh? Puedo hablar de mí de mí mismo o puedo hablar de de si otro que comparto cuerpo conmigo. non vos esmozáis y una enfermedad psicológica y doble personalidad a veces está más acentuada y por eso fall unha tercera persona y a veces menos si fal en primera no pasa nada ella sabéis que no pasa nada que esto que ya sí vamos que no que unha una cosa de preocuparse ni ni de ni de nada no pasa nada no pasa nada bueno pues que vos decía que una vez al una vez al año ...que son las fiestas de San Mateo... ...pues sí que... Eh, ...sí que me da por salir de noche... ¿eh? ...y bueno, sabéis también... ...y si no lo sabéis, digo yo... ...no pasa nada... Eh, ...sabéis también que, que esta emisora... ...que es Radio Cuca... ...una ¿eh? de las de les vías de financiación... ...que tiene... ...y un, colaborar con un chiringuito... ...de estos de las fiestas de San Mateo... ...hasta que no los quiten... ...y entonces volveremos a estar siempre al borde del cierre... ...pero bueno... Eh, eh, colaboramos con el pinón folixa para que lo sepáis, para si no sabéis pues a que viene, coño, pues día al pinón folixa a comer un bocadillo, que tanto en puta madre o, o a tomar un mojito que son tres veces de grandes lo que en el rincón cubano ¿no? pues yo aquí haciendo publicidad encubierta no, no ni encubierta, en publicidad así en pura y dura ¿no? pues, bueno, pues yo acerquéme por allí y bueno, pues como está la gente de la radio atendiendo en el chiringo pues acerqueme al chiringo ese y acerqueme a la barra, ¿eh? y, y topea ahí con un con un colega tope con un colega tope con con inicio de los capítulos ¿eh? y nada bueno saludamos nos ¿qué, qué tal estás bien tal y, y me comentaba él pues, porque yo todavía me parece que no lo que no lo viera todavía no lo viera después de después de la mía y tal o me vino mucho cuando tuve mucho vino mucho a verme al, al hospital y tal pero después de eso me parece que llevaba tiempo ya en en Simbelo. Y bueno, díceme, dice la gente que estás muy bien y tal, lo único que, que ahora falas muy despacio. Y entonces en a mí salió el al alma a decir, digo, bueno, por eso no malo el que quiera sentirme, el que quiera sentir lo que dijo que se tome su tiempo, ¿no? ¿Mm? Bueno, pues ahora yo creo que, que eso, que yo mismo y también este, este otro rapaz, ...que me comparto el cuerpo mmm, pensamos exactamente de esa manera el que realmente quiera sentirnos que se tome la molestia de, de tomarse un tiempo para para sentir lo que lo que digo eh, que ponga bien la oreja por si falo muy vaso que yo de verdad que os pues, digo que yo personalmente no voy a errar ...no voy a levantar la voz... Ni, ...ni voy a hablar más alto que los demás... ...ni voy a interrumpir a nadie... ...para decir lo que tengo que decir... ...lo que tengo que decir... ...pues yo considero que yo eso más que nada... ...porque cuando, cuando abro la boca... ya os digo, yo falo poco... aunque parezca aquí que no llegue así... ¿no? ...pero de verdad que os pues, digo... ...yo de normal falo poco, falo mucho aquí... ...falo mucho a los micros de la cuca... ...pero si no llegue eso yo, yo falo más y un poco... ...y nada más falo... ...cuando pienso que... ...aquello que tengo que decir... importante o aportar de aquí. ¿Eh? Si no, pues mira, me callo, la verdad. Hacen una que, mira, si no me sienten cuando falo pues problema de ellos, no. no yo, mío, problema mío, seguro que no Y problema de los demás. Y volviendo al tema inicial, pues dado que falo tampoco una vez, ¿eh? mientras todos los días, pues préstame venir a, a la radio a falar todo eso que no falo en, en los otros momentos. A lo mejor precisamente por eso puedo permitirme callar ¿eh? el resto de la semana. Porque ya tengo yo aquí mi sesión de Radio Cuca para pa explotar a gusto, para que no tenga para no tener falta de ...de hablar en otros momentos. Ya lo falo aquí. Y a lo mejor también precisamente por eso montaba yo a gusto estos días de atrás, porque me faltaba la mi obsesión, esta terapéutica de, de Parpayuela, de, de la Parpayuela. La verdad que tenía muchas ganas de volver a inclinarme aquí delante de los micros. Uh, escupilos escupirlos un poco cuando falo, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué pensáis? ¿Que la radio es un sitio higiénico que... No, no, es una puta mierda. Seguro que, que los demás compañeros también se escapó un poquillín de saliva para contra los micros entonces que a mí y, y yo... Estoy aquí muy cerca de ellos, hoy a ver, no llego a tocarlos, pero a veces sí, porque arrimes esté sin tu cuenta y pases yo un poco, ¿eh? arrimes la boca, bueno, ¿qué, qué, sé yo? qué más da, ver, qué más da. Tenía falta, tenía falta de, de volver a sentir eso, tenía falta de volver a sentir el tacto de los auriculares en las orellas ¿eh? ¿sí?, Sí, yo falgo obligatorio. ¿eh? Los micros sí son obligatorios. Si no no abres los micros, si hablas por los micros, no se te no se te siente, no se siente el, el programa. Pero los cascos no son obligatorios. Poneslos si quieres y si no quieres, no los pones. Sienteslo de otra manera. No tienes por qué sentirlo por los, por los auriculares. Pero a mí me préstame, préstame esta sensación de estar más metido en mí. A mí préstame hacer el programa con poca luz. Falgo lo mira. prendo una fluorescente aquí tenemos dos, bueno, luego tenemos les yo c fuera y tal, les de fuera no les prendo, que entraría en ese caso por un cristal que tenemos, que tenemos aquí delante, les de fuera no les prendo, y y de estos los dos que hay en el estudio, prendo una de más. Y jódeme ya, eh, jódeme ya, yo quisiera más no prenderla, pero Pero bueno, yo es que si luego no, no veo el teclado y, y tampoco lle plan, ¿eh? tampoco lle plan, ya cometo bien de pifias. Viendo las cosas como pa como para no, no verles sentirme tener que andar apalpando, ¿eh? Entonces ya di esto a la hostia. Pero sí tenía, tenía ganas de tornar. Pero claro, ¿qué pasaba? Que yo ahora madrugo un poquitín. Ya vos digo, no llevo el trabajo, ¿eh? el trabajo, el mini yo ve si que tengo, no me, no me implica madrugar. para nada, en absoluto, madrugo por otra cosa, madrugo porque estoy haciendo un curso como siempre, yo siempre estoy diciendo cursos, ¿no? ¿Eh? un traballo? pues, a cursos, venga, ¿Eh? lo que no me faltaría y quedarme en casa, que entonces en el buff. entonces la anedonia ya es lo que es lo que se convierte, <ríe> y es terrible, y es terrible, y es una cosa muy mala, pero bueno, la cuestión de es que para ir al curso este tengo que madrugar un poqueñín, y no llega a madrugar ninguna bestialidad, pero bueno, para cuando llega la noche estoy un poco cansado, y Cuando me llegan las nueve y pico el jueves y tengo que subir a la radio para hacer anedonia pues ya como que no tengo no tengo demasiada gana, al me he cansado y por pura pereza, por la albana, soy quien a, no sé quién a venir, ya si no pasé un, un mes, un mes nada menos, eh, sin venir a hacer anedonia precisamente porque estaba cansado. Pero bueno, en vista de que yo decía, bueno, al contrario me. ...un dilema muy grande... ...porque tenía la posibilidad... ...o de no hacer anedonia... ¿m? ...o de... o de o, y ...que bueno, eso podía ser terrible... ...porque ya estaba viendo las consecuencias... ...pero claro, también me veía que no llega quien... ...a venir a hacer a las 10 de la noche... ...y bueno, pues ocurrió ese esta posibilidad... ...ahora son en directo... ¿eh? ...estamos en directo el día 9 de mayo... ¿m? ...estamos en directo el día 9 de mayo... ...y son las 17 y 27, eh... ...en directo... ...si lo sentís... ...en cualquier otro momento... ...especialmente bueno... ...espero que se sienta mañana de noche... ...también en el horario habitual... ...pero será diferido... ...oye, si es jueves... ...collacios... ...eh, es diferido, eh... ...si es jueves... ...tienen que ser como las... ...diez y media más o menos... ...algo más o mayor. ...y oh, no, no tiene por qué ser más... ...no, no tiene por qué ser más... diez y media más o menos... ...es diferido de verdad... ...lo siento mucho... ...si estáis a lo mejor pensando que llegue y esto... ...que estoy tomando pues, el pelo... ...bueno, yo creo que lo más seguro es que no haya nadie... ...porque claro... ...los pocos que estaban enganchados a lo mejor... ...que yo prestaba este programa... ...pues igual después de, de, de tanto fallo... ...pues a lo mejor no vienen más... ¿eh? ...a lo mejor ya se desengancharon de todo... ¿eh? Esto ya funciona un poquitín como los programas de reforzamiento. Cuando tú tienes acostumbrado a una rata ¿sí? a calcar una palanca. Y cuando la rata calca esa palanca, sale un, una bola de comida. ¿sí? Se la come. ¿sí? Hombre, eh, en este caso, ¿sí? sería más bien un oyente, un paisano o paisana también, que lo que falle fa ¿eh? pone la radio. Bueno, pues el oyente sería una rata. ...que mal quedó eso, eh... ...pero bueno, yo un símil, no pasa nada... ...bueno, pues el oyente sería una rata del laboratorio... ...y el cargar la palanca, pues se debería prender la radio... ...y sintonizar Radio Cuca, o sintonizarla por Internet... Y, ...y la bolina de comida sería que saliera en edonia ...¿qué pasa? ¿qué pasa cuando, cuando la rata que está... ...avezada a cargar la palanca y que salga comida... empieza a apretar la palanca, coño, no salió bola, será que no me furró bien, aprieta otra vez, uy, pero bueno, que llegué esto, vuelvo a apretar a lo mejor otro par de veces y dice, no, nah, joder, se acabó solo que se daba, lo, ya luego la palanca para que me den comida, no vale, pues ya no me aprieto más la palanca, bueno, pues a los míos oyentes, igual, yo os paso eso, prendieron un día y dijeron, hostia, habéis notado un anedonio, ni rara y tal, prendieron otro día, coño, yo tampoco, uy, y prendieron otro día y dicen, ah, este dejó el programa, dejó la cuca, ...bueno, el que me conoce bien... ...el que te ha de sentir en Edonia... ...sabe que yo no puedo echar la cuca... ¿eh? ...mira, eso... ...eso eso podéis tenerlo claro... ...los que sintáis en Edonia... ...si de alguna vez paso una temporada... larga sin sentirla... ...hay temporadas que no hay en Edonia... ...pero yo normalmente también aviso... ...de, de que no la va a ver... ...y por qué y tal... ...si de verdad... Paso una temporada yarda en ¿eh? sin que sintáis anedonia y yo no he dicho por el motivo tal ¿eh? en el último programa que hiciera tal preocupáis vos bueno vos o no querrá decir posiblemente que, oh, que morrí o que morrió que tuvo pero bueno podéis preocupados o no preocupados porque habrá alguno de los mayor que diga joder pues bien <risa> que, que dan otra cosa en vez de en vez de anedonia ¿no? ¿Mm? Bueno, pues eso eso es lo que yo quería hablar ¿eh? con el entamo del programa. ¿Pared vos interesante o no nos parece interesante? No sé, ¿qué, qué pensáis? Si no nos parece interesante, bueno, si no nos parece interesante no pasa nada, porque, a ver, queda claro que yo no fago esto, ¿eh? para ellos gusto a, a los que lo sienten. No fago esto para dar gusto a nadie. Fago esto nada más para darme gusto a mí. ¿Qué vos parece? ¿Bien o mal? Si vos parece mal, Joderos joder. Y te juro que me muero Si no te me a mujer Que tu estoy perdido Y no sé qué hacer Acabo de leer Tu carta de Soledad no te me vayas No te me vayas negra que mi corazón se va a estallar Si tú te vas Soledad Si tú te vas Soledad Yo me equivoqué Pensando que todo andaba bien Haciendo billete Y así todo el mundo recorrer. Radio Guca, Radio Cucaracha. La radio Libre Dubieu. A través del 107.3 de la frecuencia modulada. O a través de internet en ¿eh? anedonia en directo eh, curiosamente eh, los miércoles a las 5 de la tarde y es mentira y el primer miércoles a las 5 de la tarde o sea que inda no puedo emplear el plural la intención eh, de que se sienta esto aunque se hayan diferido también el el jueves a partir de... de las 10 de la noche, bueno, en realidad... de las 15 de la noche... porque... ¿eh? El, el rapaz de... quiero que el rapaz de, de... de antes de mala hostia... pues oye, tenga tiempo para pa acabar... sin puros ni hostias... las 5 está bien... de la misma manera que digo eso de que... el, el que quiera sentirme que... que se tome su tiempo y... ¿Eh? ponga bien la orella también digo que quiera sentir este programa de radio bien puede esperar un ratín eh si no son las diez son las diez y cinco y luego todavía tienen que sonar la sintonía y toda la pesca bueno pues que espere que no pasa nada por esperar eh les prises son muy males muy muy males almas tomar las cosas con calma tengo un rollo que habitualmente dobles. <ríe> y bueno, en definitiva pues también quería yo falabos ¿eh? de esto que ya vos falé un poquillín en ese primer trozo de, de programa, en esa primera media hora de programa eh, iba a falabos a del, del mio mini job y de como el macarra del instituto ¿eh? y tema intenta ponerme todos las estancadillas que, que pueda bueno, ¿en, ¿en qué consiste el mini job este? bueno, uso el término mini job ...porque hay un tiempín... ...puso lo de moda, la, no me acuerdo quién lo puso de moda... ...si, si la Merkel está de Alemania... ...o de alguno de los de, de los de Perequí... ...pero bueno, definían lo de mí yo ...como trabajinos de esos... de ...en vez de ser un trabajo normal... ...de jornada completa y tal... ...pues trabajos... ...una jornada muy pequeña... ...y un sueldo muy bajo ...y bueno, juntas muchos y tal... ...bueno, vale, pues a mí qué quieres que os diga... ...yo eso lo ya más veces... Bueno, no exactamente porque... A lo mejor nunca fueron tan, tan extremadamente pequeños, ni nunca gané tampoco pero bueno, esta vez pues podría entrar perfectamente dentro de esa calificación de mini yo, porque firmé un contrato, ¿eh? de seis horas, y vosotros diréis, bueno, una jornada de seis horas tampoco está tan mal, ¿no? seis horas diarias, el punto que se han sido seis por cinco treinta, la, la normal y 40 pues tampoco. no me no no son seis horas a la ¿eh? no son seis horas al día entonces diréis vosotros hostia seis a la semana bueno anda pues nada cómo están repartidas? ¿Es una orina del lunes al sábado va ah, qué de ¿eh? los sábados también no no tampoco son a la semana son seis horas ¿eh? al mes ¿eh? y es y y todo el contrato seis horas al mes, este mes en que estamos seis horas, para hacer una cosa que por cierto, préstame pues, también la de Dios, ¿eh? pero bueno, seis horas en total. Eh, contratarme seis horas en total para, para bueno para pues ser monitor, ¿eh? con chavalinos de de 13 a 16. ¿no? Muy prestoso, eh, muy prestoso, porque bueno, a mí yo una no cosa que me gusta. Yo soy muy antieconómico en los mis gustos, ¿eh? A mí gustanme cosas como yo qué sé, pues esto llevo un que un monitor de habilidades sociales. ¿Para qué valen esas habilidades sociales? ¿Para morrer de hambre en todas cosas? Porque yo creo que yo creo que no hay nadie interesado normal, mundo de perres. ¿eh? de entonces no creo que haya mucha gente interesado en En, en gastar perros para recibir una formación en habilidades sociales. En este caso no pasa nada porque los guajinos no gasten perros. ¿eh? Una organización a la que ellos pertenecen, la que tal. Y bueno, nada, pues sufriráronme esa mes... A y dije yo, hostia, pues sí, encantadísimo de ¿eh? ...de hacer ese tallerín de seis horas y tal. Y bueno, pues me dijo, págame, págame, la verdad que tengo que reconocerlo, págame muy bien, porque son seis horas nada más en un mes. Pero pero si no, sería un muy, muy buen sueldo. ¿eh? ¿Mm? ¿Para que vamos a decir que no? Lo que pasa que, bueno, son unas pocas orinas, entonces tampoco tampoco ganes, ganes muchas perras. Y, bueno, la cuestión es que yo, ¿eh? como, como indigente que soy, eso ya os pues, lo conté eh, antes de indiciente para pa las autoridades, ¿eh? Yo considero que no soy indiciente en absoluto, en el sentido de que siente gente que les está pasando mucho más putes que yo. Yo no, no estoy pasando nada putes. Lo que pasa que, bueno, como bien dicen otros también, un ye... Más rico el que más tiene, si son el que menos necesita. Bueno, pues yo igual soy de esos, de los que no necesitan una mierda para eh, para vivir. es La verdad que vivo con, con dos duros. ¿eh? Hay otra gente que, que sí que tiene falta de parres para vivir, y no solo para vicios. ¿eh? Porque muchos dicen, sí, oh, pero esa gente igual y que tiene coche, y que quiere salir, y que quiere tomar un cafetín todos los días, y qué tal. O bueno, igual lo que tiene... ...sencillamente una hipoteca para tener un, un sitio donde vivir... ¿eh? ...un techo para pa taparlo... ...y sí, no me digo que no... ...a lo mayor en su día pues fueron de estos que gastaron muchas perras... ...que no forraron y entonces ahora las cosas vienen maldades... ...y, y pasanles putes... ...pero también no me canso de insistir... ...y en esto llevo en la contraria a, a mucha gente... A, ...a prácticamente todo el mundo... ...unos por una cosa y otros por otra... ¿Se cree en eso de que la gente vivió por encima de las posibilidades? ¿Eso qué queréis que vos diga? Yo pienso que hay una absoluta mentira. ¿eh? No creo que nadie viviera nunca por encima de esas posibilidades. La gente vivió en lo que decían, las posibilidades. Y más importante todavía, vivió como inmandaban los que supuestamente saben cómo funcionan las cosas, ¿eh? los políticos... la tele etcétera etcétera vivieron como ellos mandaban vivir eh nunlle que escoger en ellos entonces claro también algunos me dicen y queye que no nun tienen cabeza para pensar, pero me vamos vamos a ver eh una cosa y que tener cabeza para pensar y otra cosa ser capaz de eh de plantear cara de diles contra de de la opinión general eso ye duro y difícil así na que cuando nos decían eso de compra compra hipotecate... que no pasa nada que nunca vaya que eh, pues igual tienen que haberlo pensado un par de veces eh, en antes de tal pero bueno qué coño los que lo decían yeren los que mandaban eh, los que supuestamente sabían cómo funcionaba cómo funcionaba todo esto pero bueno oye no vamos a no vamos a, a retrotraernos a eso porque bueno eso ya pasó de aquellos barros vinieron estos lodos, como dice el refrán, y bueno, pues sí, será interesante referirse a ello de ese mes en cuando, pero, ni el mío caso, para contaros lo que os estoy contando vos ahora mismo, tampoco no hay falta, ¿eh? Bueno, vamos a volver a centrarnos en el mini-job, que es de lo que estábamos hablando, del mini -job, ¿eh? Bueno, pues el mini-job, eso ya vos digo, son son seis orinas, son seis orinas a en este mes, ...que yo creo que yo una actividad... ...que yo creo que si me lo hubieran puesto a hacer... ...como voluntario... ...me hubiera la, la fecha igual, ¿vale?... ...porque... ...porque bueno, porque hay una cosa que a mí me presta... ...que me parece guapa, que bueno... ...que lo hubiera hecho igual eh, sin, en, sin ningún problema... ...pero bueno, ya vos digo... ...pues si no, de esta manera... ...y coño, yo vengo que lo agradezco... ...que encima me quieran me quieran pagar... ¿eh? ...pero bueno, ya como, como os decía... ...para las autoridades eh, soy un disidente ¿eh? ...entro dentro de lo que ellos consideran disidencia Eh, ...menos ingresos... ...de los que ellos consideren... tal necesario tal... ...entonces dieronme una... ...una pensión nunca ¿eh? ...temporal y tal... ...mientras no a perres... ...entonces bueno... ...oye... ...lo que no un día... ...portará al paro... ¿eh? ...una de las condiciones... ...que me ponen... ...y estará al paro... ¿eh? ...para un unas perras... ...el Macarra me da unas perres... ¿eh? ...curiosamente esta vez... ...el Macarra del Instituto... ¿eh? ...el Estado no... Un, no un, ...me quita perres... ...sino que me les da... ...me, me las quito por otro lado... ...no pasa nada... ...bueno... Pero la cuestión ya que, claro, pues, oye, pues por muy bien que me paguen este mini job, ¿eh? pues lógicamente págame mucho menos de lo que o sea, le saldría por una cuarta parte de lo de lo que me de lo que me da almacar. ¿eh? Entonces, bueno, pues yo primero de todo fui a fui enterarme a, a ver si era posible ¿eh? tener un contrato y a la vez no, no perder el otro. Y bueno nada, fui, fui a a la oficina del INEM. ahora hay que pedir vez ¿eh? y tanta la tanta la cuando te toque no puedes andar tú escogiéndoles ¿eh? los sitios que hay libres... tal como cuando yo que sé pides vez para la ITV ¿eh? que puedes escoger tu coño pues está libre los es 11, venga pues los once tal que me viene bien, bien los diez no tan libre también pero no tan bien también tal ¿eh? bueno pues aquí no puedes y no y que no puedas porque a lo mejor te haya mal diseñado el, ¿eh? el la página de internet donde pides la vez o tal no no no y que no puedes ¿Por qué? ¿Eh? Porque la filosofía que subyace, no me acuerdo a quién, lo, a quién lo sentía, de algún responsable del de Servicio Público de Empleo, que como los parados, ¿eh? total, no tienen nada que hacer, ¿eh? pues que, que vayan cuando ellos toquen y ya está, no van a andar dondores, ni non dando ni ni inundando ni tal. Hombre, bueno, eso es lo que los parados no tenemos nada que hacer y es mucho decir. Yo, por ejemplo, ¿eh? estoy viendo un curso. ¿Eh? estoy dando un curso todas las mañanas y además más, y un curso del INEM ¿Mm? o sea que a lo mejor deberían saberlo y, y deberían darme facilidades para que pueda ir al curso no, me, no, para qué, qué tú vienes al INEM cuando te toca bueno, bueno pues falté un día al curso porque tuve que ir a al INEM para decir de ser mini, mini job y era compatible con la pensión nunca Y bueno, pues nada, atendió allí una, una señora, yo iba a decir una señora funcionaria pero no sé si ya funcionaria interino, que coño, ye? digamos que me atendió una señora. Expuse y en mi caso, digo, nada mira, yo voy a trabajar, pero yo un trabajé muy pequeño, ya nada más un mes, y yo no le pico, nada más los sábados. Entonces, bueno, pues oye, lógicamente, voy a perder a la, la pensión. ¿eh? Yo soy un vagudoso es que prefiere cobrar del Estado antes que trabajar. Si, si trabajar y suponen una cuarta parte de los perros que cobrar del Estado, ¿entendéis? ¿Eh? Y eso que yo del Estado cobro bien poco. Pero esto fue mucho menos todavía. Bueno, la historia hay que decirme ya, no, sí, sí que ya es compatible y tal. Se te quita la parte proporcional. Bueno, no, pues bien, no pasa nada, normal. ...y nada, lo único que tienes que hacer... ...y cuando firmes el, el contrato... ...después de trabajar... ...tienes que venir por aquí y tal... dime bueno, tendrás que venir todos los lunes y tal... ...porque si llega los sábados... nada bueno, todos los lunes... ...y me dice, pero bueno, total... ...tampoco tienes otra cosa que hacer, ¿no?... ...claro, yo en ese momento... ...ah, pues me he puesto agresivo... ...pero no me puse... ...no, porque además la rapaza ya era educada eh ...no te piensas que me lo dejo así con... ...con mala cara, ni con prepotencia, ni tal... ...dice yo, no me... ...a ver y que pasa una cosa... Eh, yo estoy yendo a Yangrevo a, a, a hacer un curso por las mañanas y no puedo andar todos los manes faltando. Y, oh, espera en ese caso. Y fui a preguntar a otra persona que sabía más. ¿Mm? Y bueno, preguntó y tal, explicó la, mi situación y vine y no, no, con que vengas una vez y ya abondo. Vale. Cuando lo firmes y tal, ya abondo. Vale, vale, bueno, pues ya por lo menos, oye, llena más un día, un día que pierdes, ¿eh? Un día que pierdes de clase y de, de bueno, y de una ayudina también económica que me dan por día de asistencia, ¿eh? Si no voy, pues no, no la, no la cobro, obviamente, ¿eh? Obviamente. Bueno, pues nada, entonces es como ya vi que, que sí podía, ¿eh? si podía compatibilizar el mini-job con la pensionuca, pues fui a la ETT porque el mini-job este eh, ya era por ETT y fui a, fui a firmar, ¿eh? Y bueno, aparte de tener que firmar 40.000 papeles, bueno, no, 40.000 papeles no, creo que firmé cuatro. ¿eh? Pero bueno, cuatro más las copias, por supuesto. Firmé, bueno, contrato, por supuesto. Luego firmé otro ley de protección de datos del sitio. va, ah, lo típico, esto, que están obligados. No, el, esto, vamos, los tus datos, vamos a usarlos nada más para los referidos, este trabajo, no se los vamos a pasar nadie, no, tal, tal, ya vale, firma. Luego, aparte, me parece, ya no estoy seguro porque firmé tantas cosas, pero creo que firmé yo también un, un documento de, de protección de datos para decir que yo no un tampoco a dar a de los, los datos de, de los rapazos que, que, de, que están conmigo, dando clase y tal, recibiendo clase. Bueno, un montón de historias. Y luego, dígame, bueno, además tienes que hacer por Internet tal, un curso online de prevención de riesgos laborales del depuesto y tal, Eh, digo yo bueno pero yo resulta que tengo el, el título de técnico superior en prevención de riesgos laborales o sea que imagino paz a mí por lógica eh, que igual estoy equivocado pero pasa a mí que una vez que tienes el curso de técnico superior eh, el máster en riesgos laborales no tendrás falta de hacer un, un, un curso eh, de nivel inicial de, de prevención de riesgos laborales de bueno sí hombre porque estoy específico del tu puesto entonces claro tienes que hacerlo y tal eh, que sé que si hacerlo lo fais, eh. <risa> porque bueno esto de la prevención de riesgos laborales en España eh, no, bueno en España y no en otros sitios igual también que coño tanto tan decir que, que en España somos más chungos que los demás que no digo que no eh, que no digo que no que igual ya es verdad que somos chungos a rabiar Pero bueno que que hay un sitio online que sencillamente tienes que ir contestando unas preguntas de un test y si fallas de alguna pues vuelvas a salirte para que la vuelvas a poner, Entendámoslo. a ver, que no penses que yo un curso donde realmente vas a aprender eh, a cómo desarrollar el tu trabajo en sin, en sin en sin riesgos, no me no, hay un trámite. mero trámite, imagino lógicamente que ellos tendrán que cumplir el, el trámite y que a lo mejor sí, a lo mejor sí, estoy exento, y es lógico no que tuviera exento, pero oye, eso también a lo mejor supongo es más papeleo y cambiar el, el protocolo porque fan las cosas de vez y tal y bueno, pues no quieren, no quieren ni paz lo más normal del mundo ¿eh? tampoco voy a, a, a ponerme a ponerme necio con este tema porque porque de verdad que no pasa nada, ¿eh? da mi igual Pero hay otra cosa que fue muy graciosa, dice, ah, bueno, pues resulta que por las condiciones, por el tipo de contrato y tal, yo obligatorio que fegas el, el reconocimiento médico, lo, y tal, y no sé qué, ¿no? Yo, bueno, anda, pues hay que hacer un no, país, para para es, yo creo que he hecho más tiempo en el reconocimiento médico casi que, que en trabajar, pero bueno, anda, vale. Dime, lo único que bueno, va la clínica tan de mañanas digo, ah, yo de mañana no puedo, Ya os dicho, joder, que estoy en el, en el curso este y tal. Y dime, no, pues yo obligatorio. Digo, ya, pues yo de mañana es un pueblo. A ver, eh, en otra situación, ¿eh? otro, uy, ¿qué, pa, ¿qué pasa esto? ¿Por qué ahora? Eh, tan mono, ¿eh? Cago en la mar. Bueno, no pasa nada, no importa, ¿eh? Lo único que, que siento un poco peor por los por los auriculares, pero no pasa nada. Bueno, la historia, eh, lo que os digo. no y además es que siéntese mal ahora espera a ver que lo suba a oño pero pues subí demasiado y acoplo no siéntese perfectamente, siéntese perfectamente, bueno que vos decía, a ver que no sé qué ah estaba hablando de, del reconocimiento médico, que digo yo que si fuera un trabajo más tal, que fuera un mes no más, pero bueno que fuera jornada completa, tal, oye pues si había que perder clase para pa ir al reconocimiento pues se perdía pero a ver en este caso vamos a ser serios Joder, no, no porque voy a perder clase para pa para pa ir a eso un reconocimiento bueno yo hay de los que son muy rápidos pues los que entreder ir al sitio esperar a que te toque te ir pasando por los sitios que te hacen las pruebas y tal igual eches tranquilamente tres cuatro horas ¿eh? y voy a ver pon trabajo que van a ser seis horas de contrato Pues, lógicamente no me voy a parar clase y pero bueno insistí, y insistía me tal oye no que es necesario digo ya pero pues no que de verdad que no puedo ver, que no lle tan poco capricho que llegue a ver digo, no bueno pero tú presentas un contrato siendo un buen trabajo y digo no pero vamos a ver es mi curso eh, y para desempleados y ya nos dejaron bien claro eh, desde el entamu que motivos laborales que no generen justificación por la falta precisamente por eso coño si hay para desempleados y para desempleados si y para gente que no trabaja ¿eh? si te pones malo pues eso es justificado si tienes que que, que decir un juicio pues sí es justificado qué sé yo pero si tienes que sencillamente ir a trabajar eso no hay justificación ¿eh? y bueno pues nadie bueno, pues no sé a ver igual mira si te lo pueden hacer por la tarde Digo, a ver, pues si pueden por la tarde por la tarde voy que no me hace ni puta gracia vamos a entendernos No me fue ni puta gracia porque yo, pese a lo que piensa la gente del INEM, ¿eh? yo el, el, el dar desempleado, el estar parado, no, no implica no tener nada que hacer, yo tengo cosas que hacer, ¿eh? mismamente. Esta chorradina del mini-job, ¿eh? sí, el, el, la impartición llega un, una hora y media los sábados, pero ¿eh? yo por las tardes pues busco materiales, busco cosas, e invento juegos para poder poner los rapazos, que, juegos con los que pueda agarrar los objetivos que... que persigo con la formación muchas cosas muchas cosas la verdad que que viendo cosas tengo que hacer y, y consideren que ¿eh? considero que que el hecho el de tener que perder una una tarde en ir el reconocimiento médico pues oye más me parece que que el sitio donde donde fue el reconocimiento que en encadios que, que tengo que Que, que atravesó la, la ciudad entera para poder ir a hacerlo. Y joder, pues no, mira, oye, que lo que se puede hacer por la tarde, pues mira, tendré que hacerlo. Que remedio, ¿Eh? presta, no me empresta, pero si hay que hacerlo, faese. Pero mira, no voy a perder clases por hacer el, el, el puñetero reconocimiento médico. <risa> que de claro <risa> vaya, justo ahora ponen, ponse en silencio. Fondo, manda huevos, tengo suerte. ¿eh? Ah, sí, ahora volviste a Aires. Bueno, pero ese no el único, ¿eh? no el ningún impedimento que, que me supone el mío el Mi job. ¿Eh? job Podríamos decir que hay en todas estas cosas del ETT, que son cosas del ETT, que son, son del Macarra. Pero el Macarra tiene mucho que ver, porque y el Macarra, el que ellos pide entonces te espijáis al a ETT, ¿eh? Y el Macarra el que consiente que todo este tema de la prevención de riesgos, que sea más bien un camelo que, que otra cosa, ¿eh? y el Macarra, y el Macarra el que el que lo tolera. ¿eh? Y a lo mejor, yo también el Macarra, el que considera que tengo que pasar un, ¿eh? un, un reconocimiento médico y tal. Hombre, tendría sentido, tendría sentido, porque ay, al fin y al cabo, para un trabajo que llega con niños, pues habrá que asegurarse que estás sano, que no tienes. una enfermedad infecciosa ¿eh? que puedas pasar a los a los niños pero bueno lo que yo curioso dije es que yo el sábado este pasado yo trabajé y estuve con los niños ¿eh? el sábado trabajé y estuve con ellos y toda esta historia contármela antes de ayer ¿eh? pues, a ver si yo tuviera una enfermedad infecciosa que ellos pudiera pasar a los niños ya podía ellos os pasado tranquilamente el sábado ¿eh? pero bueno oye va, pues, cosas de cosas de macarra del instituto Sí, bueno, y todo, cosa del, del Macar. ¿sí? Está todo montado, basina. y es un desastre, y un desastre. ¿Y sabéis cómo es un desastre? Bueno, ya pues digo que el día que fui a... a hablar con, con la del INEM, ¿sí? pues dijome que tenía que volver cuando firmare. ¿sí? Conste que yo ya ayer en, en alguna página web con información de, de la Pesionuco esta que tengo, que yo ya ayer ¿eh? que no era necesario presentarse físicamente ¿eh? porque ahora como vato por internet que ya la, la empresa conocía de alta que ya figuraba en la base de datos de internet o bueno, la base de datos son como coño se llame pero que ya figuraba que no tenías falta de ir tú en persona a, a presentarte allí ¿eh? pero bueno, yo por si acaso pregunté y ya veis lo que me dijeron que sí que tenía que ir bueno, pues nada, ahí fui bueno, porque otra oh, espera, espera, que me faltaba otro tramo Yo el contrato firmé el, el lunes. ¿m? El lunes tuve la, la, la miocopia con la que ya podía ir a, a la oficina de, de empleo para que me hicieran lo de la compatibilidad con la pensión NUCA. Pero pongo a pedir a pedir vez, ya sabéis que ahora no te queda otro que pedir vez. ¿m? Y pongo a pedir vez y para las diez y media. Digo, me, teniendo en cuenta que el mío curso llega en Yangreo y que llegue de nueve a dos y media, pues el fecho de ser a las diez y media. ¿m? Teniendo en cuenta que igual tarde, porque sí, supónse que con esto de la cita previa que llepa, que vayan las cosas más deprisa. <risa> la última vez creo que tuve esperando media hora, ¿eh? la anterior, esa que fui pa pa ver lo que tenía que hacer. Entonces decía, yo, bueno, pues si estoy hasta les hasta les Si tengo cita a las 10 y media, tengo que esperar hasta las 11 que me atiendan igual a las 11 y cuarto algo de allí. Tengo que subir a la estación de tren, los trenes salen a las 25, para las tal no me llega, tengo que coger el de las 12 y 25. Entonces les llego allí como a la una y total a las 2 y media salgo, pues como que para que no, como que no en un digo Bueno, pues espero, ¿eh? porque la única cosa buena que tiene es que escoger la hora no puedes, ¿Eh? no puedes escoger. pero bueno, si no te gusta la que hay, con no confirmar que como si no te la dieran entonces bueno, pues hice eso, no confirmé y digo yo, bueno, voy a esperar ¿eh? y a última hora vuelvo a mirar, que supongo que ya habrá pedido mucha gente, y bueno, y así a hacer, para la una, por ejemplo bueno, pues voy a clase y aunque tenga que salir ¿no? tener que salir a las once y media, a las doce bueno, no lo sé, pero bueno que esa fue lo que pensé en hacer pero no feos os pedí a última hora A las 10 a las 11 de la noche y era y sale para las 11 <risa> casi peor que antes porque venía todavía peor digo yo, bueno, pues entonces es lo que voy a hacer ¿eh? y en vez de decir mañana llévalo y tal, pues mañana por la mañana, a las 7 o así, ¿eh? pues pido vez, a ver si me dan para el día siguiente y por lo menos me dan temprano y me dan de los primeros y hoy voy, feo el trámite y, y marcho por clase, aunque pierda un poquitín de clase pues por lo menos la mayoría voy Y bueno, si no lo hice, esperé ayer por la mañana, se me levanté, eh, puse ahí los datos propios de la vez y sí, daban por las nueve, el primero. ¡Coño! Bien, el primero, entonces por lo menos, aunque a las nueve supuestamente ya tengo que estar en el llangreo, pues bueno, oye, comenté con la, con la con la profe, y dice, oye, mira, mañana voy a llegar un poco tarde por este tema, bueno, bien oye, pues nada, voy, voy para allá y tal. Eh, cuando me toca, que por cierto, y es curioso siendo el primero, eh, teniendo los nueve 9 ¿por qué te toca los 9 y 10? Eh, una cosa curiosísima, pero bueno oye que si yo o sea, tendré mucho trabajo atrasado o la de mi madre que si yo, las cosas que que pasan, yo no estoy allí para pasa a verlo, o sea que, puede ser, bueno pues nada, cuando los 9 y 10 por fin me me llamen y tal, saco los papeles, digo bueno si llegué, firmó un contrato y estoy cobrando esto y tal, y entonces venía para ver si era compatible, estoy sacando el contrato de la carpeta ...y ya sabéis, bueno, el ni ni a decir los que tenéis de decir al nem ...pero bueno, ahora está casi todo el mundo decir al ...porque hay casi tantos parados como trabajando... ...casi, eh, tanto no, pero bueno, casi... ...eh, digo, bueno, será, será así... ...eh, será así, digo, que, que ya lo sabéis... ...que cuando llegas allí, lo primero es llevar el, el... DNI para que miren el tu historial, el ordenador y tal... entonces, bueno, el tiempo que tardé yo en, en sacar el, el contrato, los papeles de, de la carpeta, ya había ya metiera el, mi número de DNI, y dice, ah, ¿empezaste a trabajar el, el sábado, el día 5? Digo, sí. Ah, no, bueno, pues ya está. Digo, ¿pero cómo que ya tan? Me dijeron que tenía que venir para... Ah, no, bueno, pero eso comunica siempre por internet, ya está. Digo, anda, anda huevos. bueno, entonces pues en Marracoya digo, bueno, entonces no tengo que venir tampoco cuando cuando se acabe, ¿no? Dice, "Ya. Bueno, sí." Digo, "¿Cómo que sí? ¿En qué quedamos? No quiera que no." Sí, hombre, pero bueno, así, asegúrate. Me cago en esta muñeca Y la hostia, ¿eh? Yo la hostia, o sea. increíble, estoy, a ver. Estoy haciendo un curso de ellos, ¿eh? Y no lo saben. llégame eh, eh, dame vez porque mira que los miércoles los martes y miércoles salen por la tarde pues podrían decir oye si estás haciendo un curso por la mañana un curso que encima no es su, ¿eh? ¿Eh? que no llegue un curso privado y un curso del inem Vamos a ver oye pues podríamos eh, la gente que está que está que está haciendo curso por la mañana que pudiera venir por la tarde no me no en total los parados no tenemos nada que hacer ¿eh? dicen ellos dicen ellos bueno luego aparte ¿eh? resulta que que está en internet fadlo por internet el tema este de los contratos de los y demás pero por si acaso ven ¿eh? no vaya a ser que, ¿eh? que, que igual todo se pierde de verdad ¿eh? pongo malo pongo malo y bueno todo esto para pa un puto contrato de seis horas vamos a ver que si fuera todavía para pa un pa trabajo y más tal pues bueno igual podéis entender que hay que hacer mucho trámite pero de ahí os cuento mira cuando acabe eh ...cuando acabe toda esta historia... ...de verdad que yo creo que eché... ...más tiempo... ...eh... eche más tiempo... En, ...en todos los trámites que van alrededor... ...que en trabajar... ¿eh? ...primero... ...la entrevista... ¿eh? ...bueno la entrevista irá siempre... ...pero bueno... ...en este caso... ...como... ...como... ...yo un contrato de seis horas... ...tiene ...pecado... ...hay que contabilizarla... ...eh... ...los 30 minutinos que pasé en la entrevista... ...hay que contabilizarlos... ...bueno... Ponte otros 30 o 20 o 30, habría tardado en, cuando vi el anuncio, en preparar un currículum, una falla hizo, ¿eh? porque eso ya es una cosa a la que por favor, los que estéis buscando trabajo, no se puede mandar el currículum sin más. No hay cosa de tener un currículum, ya lo mando. No, hay que adaptarlo un poquín, coño. ¿eh? Joder, notaseme que uno de los de trabajos que hice fue el de orientador y laboral Tiene gracia que, fue, ¿eh? que fuera orientador laboral, uno que lleva un año y pico al paro, ¿eh? y que nunca tuvo un contrato estable, pero bueno, oye, uno sí tuvo una vez, firmó un contrato indefinido y luego echaron malos cinco días. Y, y esa es otra historia, y otra historia que algún día igual la cuento, la cuento también, porque total, ¿qué más da con tala, eh Se cuenta se, se echa uno aquí unas risas, recordando, la neta es el pa ...del pasado... ...pero bueno, eso... ...ponde eh, unos 30 minutinos... ...de preparar el currículum, ...otros 30 minutinos... ...más o menos... ...el día de la... ...de la entrevista... haciendo la entrevista... ...después, hombre... ...eh... ...luego aparte... ...el día ese... ...que tuve que ir al INEM... tuvieronme esperando... ...media hora... ...des que... ...des que... ...supuestamente tenía... ...yo que ...lleva hora y media... ...eh... ...fui al INEM... ...a la ETTA ...a... ...bueno... ...pero... ...pero... Antes de lo al trabajo, eh, pues tuve que ir a hablar con personas responsables de, del colectivo este con el que iba a estar, porque me contaran un poquillín las características de los mis alumnos. Ahí pone, vale, qué sé yo, que estaría allí, quince minutinos. O sea que va una hora y tres cuartos. Bueno, eh, el día este, el lunes que fui a la TT a firmar, eh, nada, bueno, poco, que estaría allí también, quince minutinos. con todo esto ya hacemos eh, dos horas dos horas bueno hoy tuve que volver a la línea no, fue rápido diez minutos dos horas y diez bueno si falgo esto de el cursín de riesgos laborales bueno y una pijada yo creo que sea, es en, en 30 minutos acabo evolucionando y en menos bueno llevan dos 2.40, bueno, vamos a dejarlo en 2.30 porque total eso sé yo que va a ser corto ahora, como tenga que ir a hacer el reconocimiento, mi humedad ¿eh? mi humedad, yo llego a estar cuatro horas, pero bueno, yo creo que dos no te les quita nadie aparte de, de, de la incomodidad de, de, de tener que, que andar en ayunas, atravesando la ciudad, porque a mí me gustaba mucho desayunar, joder, hay gente que no desayuna yo desayuno y desayuno bien ¿eh? con ganas ¿Eh? o sea que, que, que bueno, que ya sumaría, vamos a poner que sean dos horas nada más, ya sumaría con la una y media que llevo, tres horas y media, ¿eh? tres horas y media y ponte que, que el día que vaya que vaya al linema a notificar la baja de otros 15 minutinos dos horas y tres cuartos, el día que vaya a recoger el, el finiquito y estas cosas, pues dos horas otro cuartín de hora, pues dos horas y media ¿eh? y que vos parece ...pongo un teletro de seis horas... <ríe> ...dos horas y media de, de trámites... ...bueno, y, y no metí... ...los desplazamientos... ...que los desplazamientos también tienes aquello... ¿eh? ...porque bueno, la TT está tan cerquina de mi casa... En ...el sitio donde... ...donde tuve que ir a tal... ...bueno, tampoco tan muy yoñe, ...en la oficina de empleo... ...tampoco tan muy llone, 20 minutinos... Tal, ...bueno, y es poco, y es poco... ...si tengo que ir a hacer el reconocimiento... la marinera, porque he hecho... no he hecho una hora desde mi casa, pero casi ¿eh? o sale 45 minutos guapamente, nada más en llegar más luego volver, y luego están las perres ¿eh? están los perres. yo la verdad porque la, la mi formadora del curso de este en el que estoy se enrolla, me deja firmar, aunque falte parte, no falto el dentero. entero ¿eh? porque ya veis que yo procuro amañarlo para que me dé tiempo de ir primero o, o después ¿eh? y oye, pues se enrolla y deja déjame firmar Pero, coño, debo cuenta que, que a mí dan una ayudina por días de asistencia ¿eh? Y el día que no asisto, ¿eh? que en un taller a mí firma eh, presente como que tuve, tuve en clase, ese día no cobro. ¿eh? O sea que, eh, supuestamente ya serían dos días de... de van dos días en INEM, fáltame otro. Eh, el día que, que tuve que ir a hablar con, con una de las responsables de la empresa que me contrata... Pues bueno, también tuve que salir primero, son cuatro. ¿eh? Son cuatro y el, lo que voy a cobrar en este curso equivale a, como a, a 12 o 13 días de clase. Algo que me dan también por tal. O sea que ya si perdía cuatro, pues imagináis. Y tengo que dar reconocimiento, que pierdo otro. <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Joder! La tierra gira y cada vez se han tira la libertad Los hombres buenos se escondieron y se sabe dónde están Y aniquen en el juicio final Nuevas formas de esclavitud, nuevas maneras de aniquilar Los profetas están mudos y no dicen la verdad, solo hay una forma de morir y ya cerca del final sigue sintiendo anedonia anedonia en Radio Cucaracha Radio Cucaracha, Radio Llebre 29 añinos 29 añinos al, al Yombo ¿eh? 29 añinos no menos, estamos a, a piques ya de, de cumplir los 30 para que lleve si no me equivoco coste son 30? son los 30? ...para febrero, me parece, del año que... ...del año que viene, hacemos 30, casi nada... ...30 años haciendo radio... ...al margen... ¿eh? ...al margen de... ...de las autoridades... ...nosotros... ...en buena medida, no... ...participamos, no colaboramos... ...con el macarra del instituto... ...hombre, vale, pues... ...que... ...estábamos pagando el alquiler, bueno... ...pues en el alquiler van impuestos... Estamos pagando internet, una conexión, pues ahí van impuestos. Estamos pagando la luz, pues ahí van impuestos. Eso sea, el macarra, ¿eh? el macarra no pierde por ninguna parte. ¿eh? Pero bueno, por lo menos no ni pagamos licencia de, de radio. ¿eh? No tenemos por qué, porque no ganamos perros haciendo esto. Supongo que el macarra del instituto, eso tiene luz realmente desconcertado. ¿eh? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una gente faiga una cosa en, en, sin ningún tipo de, de, de beneficio económico? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué faen esto? ¿Por qué me faen esto? Porque no lo puedo entender. Claro, porque en el Macarra del Instituto puede entender perfectamente a las radios comerciales piratas. ¿eh? Estos que, que son que son que faen radio, no piden licencia y meten publicidad, meten anuncios, ganan perres. Claro, haciendo radio ganan perres. ...pero nosotros no hacemos eso... ...entonces cómo oye, ...¿cómo funcionamos eh?... ...¿por qué hacemos eso... ...pruebe Macarra... ...cajón mar... ...que no pasa nada... ...que eh, Macarra pon multas, multes... ...pero ellos ganan a el fondo... ...como para pagar las... ...como para pagarles multes... ...de hecho, donde... Le, hoy un, un chiste... ...y era... De algo así... ...sobre... Etcétera. ...me parece que en un cómic de... ...una historieta de Super López... que ya era de algo de uno que que para por algún accidente se paraba la fábrica y entonces decían ah pero que sepa que en la fábrica están haciendo partidos y llegares y decía uy vaya cosa, soy yo no sé yo todos los años pago mi multina, ¿qué problema hay? yo pago la multa y sigo claro pues sí eso ya es lo que pasa es más de las veces que que paguen, que paguen la multa y, y siguen en fin las radios pasan lo mismo pagan la, las radios piratas pagan las multas y siguen pero nosotros no somos una radio pirata somos una radio libre que no niega lo mismo y ni tan siquiera niega eso y bueno nada lo dicho eh, esta experiencia de ¿Eh? La primera vez que en Edonia se fue a la luz del día, está tocando al Sofín. Ya, bueno, no, no fue un programa muy largo, yo supongo que sencillamente estuvo bien. ¿eh? Dije un par de cosas interesantes, puse un par de, de candalinos guapos. Y bueno, pues lo he dicho, espero, ¿eh? espero que mañana para la noche esto, esto salte. Yo voy a dejarlo programado. Mm, para que mañana a las 22.05 de la noche empiece a, a sonar y a Nedonia vuelva a sonar la noche de los de los jueves ya vos digo oye sentirlo como queréis, que lo sentís, queréis sentirlo en, en directo, no creo que haya mucha gente que tenga interés en sentirlo en directo, eh, de fecho a ver cuánta gente hay ahora mismo conectada a internet ...no hay nadie conectado a internet... ...bueno, pues no pasa nada... ¿eh? <risa> ...no pasa nada... ...bueno, nadie que yo vea aquí... ...luego díceme gente... ...ay, ah, yo sentiste por internet... Digo, ...pero cómo coño me sentiste por internet... ...si resulta que no había nadie conectado... ...bueno, cuál es por visto de conectarse... ...sin necesidad de que... de que se ve aquí, de que se ve aquí, bueno pues vale, oye, encantado, pero bueno, en Desina pues a lo mejor ahí cuando sientan esto un diferido y tal, dicen, ah, yo quiero sentir un directo, quiero sentir un directo, pues nada ya sabe, supongo, ¿eh? si no cambia nada y todo sigue, todo sigue igual, que el miércoles que viene a les, a las 5 de la tarde volveré a hacer programa en, en directo, ¿vale? ...y si todo sal bien y no hay inconveniente... ...pues eh, a la hora habitual de anedonia ...los jueves a las 10 de la noche... ...y eh, volverá a salir a esta... A esta misión en grabo... ...no que, ...a ver, quede claro... ...que no llegue que cambiar el programa de los jueves... ...para la noche, para los miércoles, para la tarde... ...que una cosa temporal nada más... ...yo ¿eh? porque ando cansado... ...y pego unos madrugones de la hostia y tal... y bueno Madagón pega pegaba los más alguna vez y venía a hacer el programa igual bueno que no cansan joder y que no tengo ganas de, de subir los llueves vale entonces temporalmente para poder seguir haciendo programa y hacerlo a Sina, eh, pero eso no quiere decir que vaya a ser así siempre siempre vale vale y si no siempre os queda la opción de toda la puta vida que esa sé yo que la usa mucha gente de coño pues vais a archive descargáis el programa y ya está ¿eh? perfecto no hay problema de, de ningún tipo eh archive cuando os dé la gana... ...descargáis anedone Netone ...y sentíslo cuando vosotros os pete... ...vale... ...bueno chavalinos... ...venga pues... ...por hoy... ...eso fue todo... ¿eh? ...programa de cortina... ¿eh? ...no busquéis si haréis... ...esto pasa enseguida... ...una hora y cuarto... ...joder pues mañana... Eh, si, ...si... ...bueno si está alguien... ...lo está sintiendo en jueves... no pasa nada... ...son... es que hora pueden ser... ...es 11 y 20... ...11 y cuarto... ...1 y 20... estáis ¿eh? perfectamente ¿eh? para ir para pa la cama todavía os da tiempo a fregar los cacharros de la cena si queréis en costados o sea, todo depende de lo que madruguéis pero bueno que, que bien joder que no pasa nada vale <coughs> si fuera un día normal como estos últimos pues preguntaría a la gente que tuviera en el chat que contar queréis para terminar pero como no tengo gente en el chat pondré <coughs> <coughs> entre unos ratos vale. Como no tengo gente en el chat, porque lógicamente nadie eh, no sabía que Que debatar hoy, yo, aunque lo supieran, pues no tuvieron ganas de, de conectarse. Pues entonces voy a poner yo la que me la que me peta a mí. ¿Vale? ¿Qué os parece esto? ¿Parece vos bien? pareceos mal? Ja, pues si os parece mal, jorba y vos. Venga, tal nato. Well, there are a problem, and I think you want to listen to when it can say to you, what you ought to do is follow for now How are the people say, make a miracle, The miracle Black is back, all in, we're gonna win, check it out Yeah, y'all, yeah, come on Here we go again The brother is mad at him, mad at the fact is corrupt like a senator. Soul on the road, but you treat it like soap on the rope, cause the beats and the lies are so dope. Listen for lessons I'm saying inside music that the critics are blasting me for. They'll never care for the brothers and sisters, why, cause the country has a soap on the war. We got to demonstrate. Come, Come on, on now, they're gonna have to wait till we, we get it right. Radio stations like question their blackness, they call us a black, but we'll see them replay this. Time. A bad man, making the music, a music, but you can't do it, you know. You call it demos, but we ride number two. What you gonna do? Rap is not afraid of you. Beat us for Sonny Boy, Beat us for El Lardo. the DMC for City DJ could be a band. Stand on his own feet, get you out your seat. Beat us for Eric B L. L. L. Is well Rax, Ray, and LL as well. Hell, wax, red, and crack. Stealing your rap man. Ever, forever, universal will sell. Time for me to exit, terminate exit. Possessed. It will last. Why it was with the rockstar? You never get yeah, to that We got the to plead the fifth. We can't investigate. Don't need to wait. Get the record straight. Hey, I see the fake got flavor. Terminator Exercise yeah. the side checks play to get paid. We got to check it out set on the avenue. A magazine to us do some you Yeah, I'm telling you.